¿Qué tal? Buenos días. Cynthia se están reuniendo las mujeres peronistas, están trabajando seguramente sus agendas. Contanos un poco. y sí, nosotros en realidad eh, tuvimos un primer encuentro en la ciudad de Mar del Plata, donde nos convocamos a algunas eh, mujeres del peronismo de la provincia de La Pampa, en un encuentro previo a la conferencia de Cepal, donde fuimos a, a participar de del documento que se elaboró para esa conferencia. Uh -huh. Y después tomamos la iniciativa de seguir encontrándonos en función de que considerábamos que era un espacio eh, que hay que fortalecerlo, eh, donde uno lo que busca es aportar a la construcción colectiva y a la unidad. Uh -huh. Eso como, como premisa fundamental. Uh -huh. eh, ¿Qué líneas están representadas en, en, en estas reuniones? Están representadas todas las líneas que, que conforman el, el partido justicialista de la provincia de La Pampa. Uh -huh. digamos Se van sumando a medida que van pudiendo, también tenemos compañeras del sindicalismo que en esta oportunidad específicamente del encuentro en el Bantoro no pudieron estar presentes por sus agendas particulares, pero estamos re, están representadas todas. Uh -huh. Cintia, eh, desde Mujeres eh, del PJ, eh, ¿apoyan la candidatura de Sergio Siliotto a, a gobernador? Hay algunas compañeras que ya se han este manifestado como que es el candidato natural. ¿Ustedes qué consideran? ¿Lo han conversado? Sí, son situaciones que se van conversando, que uno las va dialogando porque las tenemos en agenda, pero no es algo que en lo que nos hayamos ocupado en esta oportunidad, digamos. Es, muy, es como dijo una de nuestras compañeras que estuvo presente también en la reunión. Eh, falta poco, pero falta mucho a la vez. Uh -huh. Son cuestiones que se van a ir definiendo a medida que nos vayamos acercando al tiempo de, de cierre de listas y demás. Uh -huh. eh, pero específicamente en estos encuentros que tuvimos no... No, no nos abocamos específicamente a, a hablar de eso sí entendíamos y pudimos aprovechar esos espacios y estamos convencidas que hay que fortalecerlos y para trabajar y en base a, a la unidad de todas nosotras y aportarle desde ese lugar, a la construcción colectiva que nosotros consideramos que es fundamental hay alguna por lo menos una información por por lo bajo en off que este Alicia mayoral eh, estaría peleando diputando o no tratando de este ubicarse en la vicegobernación en la candidatura vicegobernadora apoyarían esta candidatura Yo te puedo hablar en función de lo que a mí en lo particular y del sector que represente y, y lo que a mí me representa. Uh -huh. No voy a dar una opinión en función de todas las que formamos parte de ese espacio, pero te vuelvo a repetir, no es algo que nosotros lo hayamos nos hayamos juntado para hablar específicamente de eso, uh -huh. ¿sí? Uno siempre eh, pretende desde estos lugares que quien esté eh, ocupando un cargo represente a, a la gran mayoría, ¿sí? Uh -huh. Eh, uh -huh. en eso vamos a trabajar. Bien, bien. O sea, nombres todavía, mujeres del PJ, no... No, además sería no sería muy poco responsable de mi parte decirte en este momento, sí estamos trabajando para esto, porque la realidad no es lo que lo que sucedió en esos encuentros, uno tiene que ser sumamente uh -huh. responsable y serio, que es lo que hoy necesitamos y lo que nos exige la sociedad en función de la actualidad que tenemos. Sí. Uh -huh. Entonces eh, uno tiene que ser sumamente respetuoso de, de esos momentos. Uh -huh. ¿Y cómo evalúan la realidad este actual en la provincia en esas reuniones? Nosotros tenemos una actualidad que tiene que ver con la gestión de, del gobernador Sergio Siliotto, donde de a poco, saliendo de, del contexto de pandemia, se, la gestión está como muy abocado a, a trabajar para la comunidad y para que cada día los pampeanos y las pampeanas estén, estemos un poco mejor. Eh, venimos de, de un contexto sumamente complejo eh, que tiene que ver específicamente con los dos años de pandemia y con todo lo que eso implicó para la gestión, no solo del gobierno de la provincia de La Pampa, sino para para toda la Argentina, pero es uno específicamente posicionándonos en, en nuestro territorio, eh, y haciendo ecos de todo lo que sucedió, entendemos que de un día para el otro es difícil poder nuevamente encauzar el rumbo en función de lo que se venía trabajando. Uh -huh. Y creo que se ha podido hacer de muy buena manera. La gestión nunca dejó de estar ocupándose en la cotidianeidad de las dificultades que tiene la que tiene que tenemos todos los los pampeanos y las pampieras, pero sí eh, es complejo en función de la realidad de la, de la Argentina. Nosotros no, no somos ajenos a lo que está sucediendo. Entonces uno tiene que, que ir trabajando en función de esa realidad. Bien. son varios de todas maneras los referentes del propio PJ que han pedido este más eh, trabajo territorial eh, de, del gobernador o trabajo territorial en el sentido de hacer campaña política eh, para el PJ no tanto Roberto robledo como en su momento genoni este plantearon faltamos en las calles en los barrios con los vecinos y a veces la gestión por por buena que sea no no alcanza a, a hacerse carne no se ve ustedes piensan este qué piensan Yo no coincido con esa eh, postura. A ver, nosotros, aún estando en el contexto más complejo de la pandemia, estábamos en el territorio. La gestión estaba en el territorio. Entonces, eh esto de le falta caminar, le falta calle, eh como también se dijo, le falta eh, barro, uh -huh. digamos... Yo creo que es minimizar eh las situaciones que se van generando los espacios que se van generando durante los dos años de pandemia eh nosotros desde el gobierno provincial estuvimos en el territorio acompañando a toda la población entonces sí puede ser que alguno manifieste que falta en términos políticos, pero uh -huh. la realidad es y que lo ha dicho nuestro gobernador en reiteradas oportunidades, no estamos en momento de definiciones toda, aún. Entonces, eso sucede en un tiempo específico. Pero yo no coincido con aquellos dirigentes que plantean que al gobierno provincial le falta presencia en el territorio. Uh -huh. La última elección, de todas maneras, no fue eh, con los mejores resultados para el PJ. Eh, ¿Eso está siendo evaluado? No. Sí, permanentemente y desde el momento que sucedió. No es que uno se toma el tiempo un año después cuando estamos próximos a una nueva elección para evaluar los resultados de la elección anterior. Eso eh, inmediatamente después de, de la elección del año pasado de las PASO y de, de las legislativas, fue se digamos empezamos a, a evaluar y a analizar qué fue lo que sucedió. Uh -huh. eh, digamos uno sería el, el camino más fácil decir, mmm, la pandemia tuvo mucho que ver. Puede ser, puede ser que no también, entonces son situaciones que, que sí se evalúan, por eso te digo, eh, y reitero esto de que no coincido con aquellos que dicen que no estamos en el territorio, eh, sí hay cosas que mejorar, hay cosas que reforzar, totalmente de acuerdo, pero... Son situaciones que se evalúan desde el momento que sucedieron. No es que nos tomamos el tiempo para para ver por qué tuvimos el resultado que tuvimos, digamos. Eso uh -huh. lo estamos haciendo desde desde el año pasado cuando tuvimos eh, cuando sucedió la elección. Uh -huh. bien. Eh, la última Cintia, estamos conversando con Cintia Salabardo sobre lo que está sucediendo, ¿no? Que es el, un espacio de mujeres del PJ que este empieza a reunirse, uh -huh. eh, entendemos que de cara a fortalecerse también para la campaña. ¿Qué agendas sí si ya tienen definidas? tenemos eh, Estamos trabajando en un próximo encuentro, donde sí se va a hacer una apertura mayor a más compañeras para que puedan estar presentes. Tenemos que acordar una agenda en función de esto que te manifestaba hoy, de, de que no le genere impedimentos a otras compañeras de poder estar presentes y ya ahí sí vamos a tener, porque ya estamos iniciando la última etapa del año y ahí ya vamos a empezar a trabajar en otras cuestiones pero siempre es una agenda compartida, dialogada, lo vamos haciendo con tiempo para llegar al día de, de, en que nos encontremos para poder tener ya los temas que, en los que uno puede aportar y, y manifestar cuáles son las inquietudes que tenemos porque todas las tenemos y desde el lugar de cada una qué es lo que podemos aportar en función de esa agenda que se que se planifica. Bien, gracias Cintia por esta conversación con Radio Kermés. No, muchas gracias a ustedes. Me había preparado para las vacunas y el y el tercer refuerzo, pero bueno. Dale, pero dale, dale, dale. Una... Contanos, contanos, contanos. No, pero bueno, era más o menos, digamos, la información que siempre que siempre tenemos y que es importante poder transmitirle Por a supuesto. la comunidad Dale, que, sí, que sí. tiene que ver con esto de, de poder seguir cuidándonos y entender también que la salud es una construcción colectiva en la que cada uno de nosotros y nosotras tiene responsabilidad y compromiso con con la con el armado de entornos saludables, con la construcción de entornos saludables. Sí, sí. Y la cuestión política también hacia esto. Definitivamente. Nosotros tenemos como en agenda esta cuestión de, de que lo colectivo hoy es eh, lo que tiene que primar en función de, de las necesidades que vemos y qué es lo que estamos tratando de aportar. Uh -huh. Pero uh -huh. estamos trabajando en esto. En esto del tercer refuerzo que decís, este quedó mucha gente que, que no se la aplicó el tercer refuerzo, contra la vacuna contra el COVID-19. El tercer refuerzo vendría a ser de, depende del esquema que haya completado cada uno de nosotros viene a ser como eh, la quinta vacuna sí en el orden sería ¿Qué? la quinta o sexta vacuna según la población etaria de la que nos eh, de la que hablemos uh -huh. eh, sí tiene que ver con esto de, de, de poder seguir cuidándonos y eh, a partir del 7 de noviembre ya van a estar disponibles las vacunas aproximadamente para que todos aquellos puedan acercarse a los vacunatorios, consultar eh, y que podamos eh, sí completar esos esquemas. Bien, bien, bien. Gracias. No, muchas gracias a ustedes.